Una nueva cita, un nuevo viaje, está ya servido. apasionantes es decir, no nos esperan para juntos visitarlos esta noche. Y ya veréis, van a ser misterios que no habéis escuchado en ningún otro lugar. Solamente aquí en vuestro programa, en el Espacio en Blanco. Y cuando son las 2 y 7, aún hay 7 en las Islas Canarias. La cordial bienvenida a nombre de todo el equipo. Para todos nosotros, un inmenso placer estar aquí llenando juntos... Este espacio en blanco que ahora se abre. La cordial bienvenida a la gratitud en nombre de Paco Bermúdez que controla nuestro mágico sonido. Paz Llamas que está en la coordinación. Son Soles Villanueva atendiendo teléfonos y el resto del equipo del espacio en blanco. Un placer y un honor estar aquí con vosotros y las gracias a todos por ayudarnos a estar juntos. Lo venimos anunciando. escuchar Serán dos semanas para llevarte a conocer uno de los lugares más misteriosos de nuestro país. Será una experiencia única que solo en el espacio en blanco podrás vivir. Mantente en la sintonía de Radio Nacional de España. Te vamos a llevar hasta el corazón mismo del misterio. Dos semanas. Va a ser algo único. Utilizando la última tecnología, nos vamos a meter en un sitio donde ocurren cosas increíbles y lo vais a vivir junto a nosotros. Será solo uno de nuestros planes. Habrá muchos más. Seguramente os van a asombrar. Mantenedos en la sintonía. Radio Nacional de España, vuestra casa, la Casa de la Radio y el Espacio en Blanco, vuestro programa. Brava esta noche que como siempre trae regalos, cinco premios tenemos para sortear entre toda la gente que quiera comunicarse con nosotros. Nuestros canales se abren, el teléfono gratuito 900-137-137, el email espacionblanco arroba rtv.es, para toda esa gente que a través de internet nos escucha en cualquier parte del mundo, el facebook cada día un grupo más grande y nuestro chat en la página del programa, buscarnos en Radio Nacional de España y ahí estamos. los saludos y de abrir nuestras puertas, ahí van algunos datos del programa de hoy, que os aseguro va a ser sorprendente. Esta noche, nuestro programa se propone contaros algunas intrigantes historias. Son sucesos desconocidos para la mayoría de nosotros, pero han sucedido. Hay pruebas de ello y os aseguramos que todas y cada una de ellas van más allá de lo que pudiéramos imaginar. Serán relatos de insólitas apariciones, de muertes en extrañas circunstancias de seres que son capaces de vivir entre el fuego todas ellas diferentes entre sí pero tienen un denominador común haber sucedido en nuestras tierras concretamente en la comunidad de Castilla y León en Valladolid en Palencia en León, en Zamora. Preparaos, un largo viaje por el misterio nos espera esta noche y como siempre, sois bienvenidos. de nuestras intenciones y nos queda solamente ir hasta Valladolid a saludar a nuestro invitado de esta noche, Ángel del Pozo. Buenas noches Ángel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de participar en tu programa y de compartir con vosotros esas noches que llenáis de magia y de misterio. ...tú ayudas también... eras ...eres oyente... Eres, ...o eras oyente... sigue siendo oyente del Espacio en Blanco... ...ahí estamos, ahí estamos... ...bien... ...eres compañero... ...haces... Te, de, ...te dedicas a... ...divulgar el misterio... ...eh... ...haces un programa en la televisión de Castilla, León... ...que se llama Misterium, ¿no? Efectivamente... ...estuvimos hace poco allí con, contigo... ...qué lugar, ¿no?, en la casa... ...donde vivió Miguel de Cervantes... ...pues un lugar único... ...un lugar muy especial... Para un invitado de lujo como eres tú cuando bueno, ya, ya te preguntaremos ¿Cuándo vais a sacar ese programa? Que hay mucha gente, yo el primero que quiero que quiero verlo eh, ¿Por qué, Ángel, te interesaste tú En estas historias, en misterios? ¿Por qué te metiste en esto? Bueno, pues yo creo que la raíz De que yo me interesara por estos temas Son una serie de experiencias Paranormales que tuve en plena adolescencia ¿Qué te pasó? Bueno, pues para empezar Pues mira, puedo empezar Contándote que eh, nosotros nos reuníamos en una peña Un grupo de amigos en una localidad segoviana que es Cuellar sí. Y allí, eh, pues, esa época que contabas historias de miedo, ¿no? no. ¿No? Recuerdo como uno de mis amigos eh, contó una historia sobre la mano negra Una mano que te tocaba en el hombro cuando estabas distraído Y cuando te volvías aprovechaba para sacarte los ojos, por ejemplo Y yo conté una, una historia que había leído en una revista Y que hablaba de un sacerdote que subía por un torreón, por un campanario En una noche llena de truenos, de relámpagos, de lluvia Y que cuando llega arriba a la parte del campanario Abre la puerta y se encuentra un ser de tres metros de altura Flotando en postura horizontal a aquel hombre se le cae la linterna que portaba, aquel sacerdote. Y todos nos pusimos en la piel de aquel sacerdote, ¿no? En la oscuridad, intentando recoger la linterna, las pilas, montar la linterna, para volver a alumbrar y ver que allí no había nada. Esa fue una de las historias que yo conté, que había leído, y que años más tarde supe, cuando me dediqué a estas historias, que era un hecho real que había sucedido en un pueblecito de Cantabria ¿Sí? y nosotros nos marchamos, no atemorizados por aquellas historias nos fuimos a dar una vuelta y cuando volvimos a la peña nos encontramos son de estas eh, puertas de doble hoja que había servido anteriormente como cuadra empujamos la parte de arriba, la abrimos y al dar la luz nos encontramos un saco relleno de paja Yo creo que mide, uy, que pesa unos 15 kilos Flotando en el aire de manera horizontal ¿Qué me dices? Eso lo vimos cinco testigos ¿Qué me dices? Parece que hay torenos esta noche eh... Sigue, sí no te quiero cortar, Ángel Sí, sí, no, te decía que... que pues, eh, tengo tengo experiencias de, de ese tipo, en plena adolescencia ¿Lo habéis visto? Perdóname, ¿lo habéis y... perdón, perdón, todos? Sí, sí, los cinco testigos eh, Nuestra relación fue salir huyendo de allí, claro yeah. Y cuando luego nos encontramos, nos preguntamos lo mismo ¿Pero has visto lo mismo que yo? Sí, sí, sí Y cuando volvimos allí, ese saco estaba en el suelo Y aún así tuvimos la valentía de dormir dentro Yo pasé una noche tremenda ¿eh? sí. ¿Había tormenta también? No, no había tormenta En aquella ocasión no había tormenta Recuerdo salía a la calle Hacía bueno En una carrera alocada Donde el corazón parecía que iba a estallar en mil pedazos Porque la impresión fue bastante fuerte mm -hmm. ¿Y, ¿Y por eso te metiste en estas historias? Pues yo creo que sí Que aquello germinó en mí Me empecé a apasionar por el mundo del misterio empecé a documentarme, empecé a leer empecé a especializarme un poquito en mi tierra ¿Sí? en Castilla y León empecé a recoger recortes de, de, de prensa eh, noticias que me llegaban testimonios de personas y así pues hemos ido creciendo hasta hasta hoy ya, lo de la mano negra se me pone la carne de gallina ¿E ¿era una, una, una leyenda o era una historia real? esa mano sí, que provocaba bueno. por detrás Porque Ay, no. en Palencia, ahora te contaré historias también, de esa tierra que vamos a descubrir, había el hombre de la capa, que era una sí. historia parecida un tipo tremendo, que llegamos a ver un día. Pero tú eres invitado. Yo yo conozco un testimonio de un hombre de la capa, sí. en la localidad de Santo Venia, de Pisuerga, en Valladolid. Sí. Es un testimonio sobre acogedores. ¿eh? ¿Nos lo cuentas? Os lo contó, ya Espera, estamos. ponemos un poco de música y ahora lo cuentas. era esa historia del Hombre de la Capa? Ah, sí. Pues eh, un grupo de adolescentes que estaba jugando en el año, creo recordar, 1977, verano, eh, ya sabes que los pueblos en esas épocas, pues los niños estaban jugando hasta altas horas de sí. de la madrugada, eh, no había peligros, ¿no? Entonces, eh, la testigo de 14 años de edad, ASC, en compañía de su primo, están jugando... Al famoso juego de rescate de civiles y ladrones Consiste en que unas personas se esconden y otros las buscan, ¿no? Las intentan encontrar y tal Entonces se dirigen a la plaza del pueblo de Santo Venido de Crisorga Es una población que está muy cerquita de Valladolid A unos 5 o 6 kilómetros Y de repente, ella nota como es que se siente observada ¿En la plaza? En la, ¿Estaba la iglesia? En la plaza, en la plaza mayor del pueblo, justamente donde está la iglesia de San Juan yeah. y donde al lado hay un cementerio. Ya. Yeah. Ella siente como alguien la está observando y ya se vuelve y ve un ser en una esquina, le puede ver muy bien porque había justamente una luz en esa esquina, de un ser con capa y sombrero ...de unos... ...dos metros y pico de altura... ...con unos ojos rojos vivos... ...que la están observando... ...y al que no se le ven los pies... ...que está flotando en el aire... ...1977 dices... ...sí, ¿cuándo? Cuando ve aquello... ...echa mano a su primo... ...que estaba al lado... ...le hace volverse... ...él ve aquello también participa de toda la experiencia y parten en una loca la carrera huyendo de, de aquel lugar lo sorprendente de esta historia es que años más tarde ella empieza a darse cuenta de que tiene visiones, unas extrañas visiones que se producen cuando está realizando por ejemplo tareas en la casa mientras plancha, mientras limpia y es una visión muy extraña es una visión en la que dos boceadores están liándose a golpes y cuanto más golpes se dan, más crecen y más grandes se hacen qué raro, ¿no? una visión extraña sí. yo te pregunto ¿por qué inventarse algo así cuando cuando yo recogí el testimonio de ella? ya yeah. y ve las consecuencias y empieza a ver cómo dependiendo de la creciente de, de esas visiones y la proximidad ve las que muere alguien cercano a ella mm. entonces claro esto a ella es algo que no puede controlar cuando la viene ese tipo de visiones sabe que alguien familiar cercano o amigo está a punto de morir y así lo ha contrastado en varios ocasiones 12 y 20 1 y 20 en las series generales la noche se presenta movidita eh, vamos te parece que no otros casos que tenemos preparados la engañamos con ellos. Tienes agua cerca que te vamos a dar a la noche. Uh -huh. eh, vamos a déjame que llamamiento. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha en Palencia, Valladolid, en esa zona, si hay gente que haya vivido historias con esa, el hombre de la capa. Yo recuerdo haber vivido la historia en un pueblo de Palencia que se pongan en contacto con nosotros o extraños fenómenos en esa zona. 900 137 137. Este es solo el comienzo, nuestro invitado nos va a traer más casos detrás de esa introducción. Os contamos alguno. Comenzaremos el trayecto relatando una historia excepcional. Su investigador la ha llamado El hombre incombustible. él mismo nos cuenta tenía una cita en la localidad palentina con José Suanzó recordaba perfectamente algunos de los episodios que observó siendo joven y que fueron protagonizados por un hombre inmune al fuego conocido popularmente como Venturita yo lo he visto asegura José pasar andando descalzo sobre una llanta al rojo vivo y pasarse por la lengua un hierro incandescente sin que sufriera daño alguno la verdad, continúa el señor Suanzo es que el pueblo estaba asombrado con sus cualidades en cierta ocasión se sentó sin ropa en una cocina encendida de esas de hierro conocida como Bilbaína y la apagó como si nunca se hubiera encendido eso sí en esa ocasión no dejó que las mujeres fueran testigos ya que sentía pudor de que le vieran bajarse los pantalones recordaba entre risas le pregunto por los efectos que se producían y esta fue su respuesta Su semblante no cambia un ápice. Se escuchaba como una especie de crepitar en la zona donde se apoyaba... ...y eso sí, desprendía el olor característico... ...como si estuviera quemando la carne. José me acompañó a la casa de otro vecino que prefiere guardar el anonimato... ...y la sorpresa fue mayúscula cuando después de los lógicos recelos me entregó cuatro recortes originales de páginas enteras publicadas en los años 50 por el diario de Palencia en los que se recogían varios reportajes contando la experiencia de dos periodistas que fueron testigos de los prodigios de Venturita los artículos recogen el testimonio de numerosos vecinos a mí me apagó la cocina con la lengua la chapa estaba al rojo vivo pasó la lengua por ella y la cocina quedó fría como si hubiera hecho mil años que no se prendía fuego en ella en mi casa tuvo cinco minutos dos carbones encendidos en las manos en la tejera con solo soplar apagó los hornos en la puerta del rabal llevó un gran rato una verja candente con las manos Son algunas de las informaciones de un ser portentoso. Un ser que esta noche revive para contar su historia en nuestro programa. Escuchemos. El hombre incombustible, lo llamas tú, Ángel. El hombre incombustible, el Fakir de Castilla Qué curioso, yo no había visto nunca esta historia Hay otros antecedentes, en San Pedro Manrique, por ejemplo Como contabas, en la noche de San Juan Hacen cosas parecidas, ¿no? Caminan sobre brasas Pues sí, por ejemplo En la, en la localidad solida de San Pedro Manrique En la noche de San Juan Los Sanpedreños Hacen un extraño ritual Antiquísimo, que consiste en pasar Por una alfombra De brasas encendidas al rojo y no se queman uh -huh. pero este caso es muy diferente porque en el caso de San Pedro Manrique el contacto con el fuego es muy breve porque pisan rápidamente con pasos grandes sobre esas brasas uh -huh. y el caso que nos ocupa hoy es muy diferente porque la exposición era mucho más prolongada ya, vamos por partes, parte. ¿Cómo, uh -huh. ¿dónde se localiza este caso? ¿en qué, en qué lugar? ¿en qué pueblo concreto? Pues este hombre, Miguel de la Pinta, alias el Venturita, era natural de Piña de Campos, un pueblo de la provincia de Palencia. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Año que sucedía todo esto? en eh, Los años 50. Años 50. ¿Cómo localizas tu historia? ¿Te cuentan...? Sí, pues me llega a través de un buen amigo mío, uh -huh. que se lo había comentado un compañero de trabajo, sí. que él conocía esta historia porque se la había contado su abuelo, y le había contado los prodigios que efectuaba este hombre no que era mm. capaz de pasar descalzo sobre barras incandescentes al rojo capaz de sostener carbones encendidos en las manos mm. sin que se quemasen y capaz de apagar cocinas de estas antiguas de hierro la bilbaína la bilbaína con soplar on, o con sentarse es las ¿no? quedaba frías como si no se hubiesen encendido yeah es increíble, digo, este, este tipo de historias pues desde luego es un caso excepcional, uh -huh. yo me he documentado intentando buscar casos anólogos hombre, conocemos um, faquires, chamanes centroamericanos monjes budistas que son capaces de similares prodigios uh -huh. pero utilizando sustancias psicotrópicas eh, prácticas profundas de meditación uh -huh. pero con hombres propios hay muy pocas personas en el mundo. Yeah. Hay dat datos aquí tenemos de documentación religiosa como Santa Catalina de Siena o Domenico Paradiso que en éxtasis podían sostener brasas con sus manos sin quemarse. ¿Verdad? Mhm. Uh -huh. María Sonnet, que llegaba a meter la cabeza en una hoguera sin quemarse o que incluso llegaba a dormir durante 36 minutos encima del fuego sin daño alguno y certificado con un acta notarial. Parecido, parecido a nuestro a nuestro colega, ¿no? Mhm. Uh -huh. eh, ¿Él era un tipo normal o como descubre eh, que era algo especial? Bueno, él, él contaba que de niño ya se llevó algún coscorrón de su madre... ...porque soplaba en la lumbre y la apagaba. Y cuenta, un día el herrero del pueblo le arrojó un hierro al rojo vivo... ...y, y le, le pidió que se le acercara. Pero se quedó con la boca abierta cuando Miguel cogió aquel trozo de hierro candente al rojo vivo, y fue a entregárselo al herrero. Y, y una de las curiosidades, así fue como como lo descubrió, es que estuvo eh, trabajando en un circo sí. durante dos años, demostrando sus habilidades. Lo que pasa que decía que no le daba ni para comer y que por eso lo tuvo que dejar, y volvió al pueblo, a Piña de Campos, a seguir con las labores que efectuaba de agricultura. O sea, él se dedicaba al campo. Uh -huh. Qué curioso. Hay testimonios... Eh, eh, hablábamos en su introducción que había recortes de periódico ¿Y datos concretos que prueben que todo esto es cierto? Pues sí, fue una de las sorpresas que yo me realicé, que yo me encontré en la investigación Me encontré con José Suazo Un octogenario que tiene una memoria fantástica eh, Parece mentira esa divina juventud Este hombre se coge todos los días Y se va con su bicicleta por las mañanas a dar una vuelta Y tenía una memoria muy fresca Y me habló de los prodigios ¿Quién había visto, siendo niño, realizar a Miguel de la Pinta? Uh -huh. Como pasarse hierros candentes por la lengua, como pasar descalzo por barras incandescentes o coger carbones encendidos en las manos y, lo más extraño, sin que se le produjesen quemaduras. Ya. Yeah. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno? Bueno, pues hay varias explicaciones eh, que, que podríamos escoger, ¿no? entre ellas estaría la fe religiosa o, o las curaciones milagrosas o la, las funciones milagrosas quiero decir, mm. algún tipo de líquido que, que, que se pudiese untar para protegerse aunque esto lo podríamos descartar porque en esos recortes de prensa que yo localicé de los años 50 hablaban de que fueron dos periodistas a ver los prodigios que efectuaba sí. y hicieron calentar una barra incandescente al herrero del pueblo ...y antes de que pasara Miguel... ...le examinaron los pies... ...se le limpiaron... ...curiosamente uno de ellos le hizo cosquillas... ...con resultado positivo... ...o sea, no había una insensibilidad... ...en esas plantas de esos pies... ...y esta... ...pues la podríamos descartar... ...pero hay otras, ¿no?... ...como la hidrotermia ambiental... ...que es una precisamente... ...que se utiliza para explicar los prodigios... ...que suceden en San Pedro Mandique... ...cuando pisan esas brasas descalzos... Sí que consiste en una especie de aislante térmico entre el fuego y el cuerpo, como una especie de sudoración que se emite y por eso no se llegan a quemar, o que fuera capaz de producir una anestesia psicógena, una producción espontánea de anestesia psíquica, que eso hace que impida las consecuencias dolorosas de las propias quemaduras. Yeah. Qué curioso eh, nos contabas esa experiencia con los periodistas que hicieron cosquillas y luego le pasaron esa barra que había calentado el, el herrero no no pasó él, pasó él por encima pasó él por encima la pusieron en el suelo yo he visto las fotografías y pasa él andando pisando y sonriendo sin mostrar ningún tipo de dolor ni nada por el estilo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 la pinta, qué curioso. Eh, ya de pequeño, antes de pasar a otro caso, él tenía ya algo raro, ¿no?, que le hacía diferente. Pues sí, es lo que te comentaba antes, o sea, él ya tenía esa capacidad paranormal ante el fuego, ya era capaz de apagar la lumbre en casa de, de su madre, pero hay otra serie de prodigios que nos inducen a plantearnos una vorágine de preguntas, quizás sin respuesta porque hemos hablado de la capacidad paranormal ante el fuego uh -huh. y eso se podría explicar con las hipótesis que hemos realizado antes pero a mí en el pueblo me contaron otro tipo de cosas también por ejemplo me contaron que la gente le llevaba el pan para que le bendiciese y este no se ponía duro es decir, una bendición sobre el pan y no se, no se ponía uh -huh. duro y no se ponía duro, algo importante en aquella época, en uh -huh. los años 50 sí. eh, era capaz de curar dolores de muela Sí. ...y algo sorprendente... ...el abuelo de la persona que me hizo llegar esta información... ...Ernesto Álvarez... ...le había contado que una vez... ...le retó ...fueron a un tentadero... ...de toros bravos... ...le dijo Miguel... ...¿tú serías capaz de saltarte ahí... ...con todos los toros... ...ahí bravos... ...le dijo hombre por supuesto... ...sin ningún problema... ...se saltó la valla... ...empezó a caminar los toros le observaron y lo que hicieron fueron venir hacia él y rodearle sin hacerle daño sin, sin causarle daño alguno ya qué curioso personaje el aventurita se sabe algo de él ahora se sabe falleció falleció en los años 60 sí y no no dejó de descendencia tenía una una hermana que tampoco dejó de descendencia mm. y en las fotos de, de los diarios de la época aparecía con su hermana y con, con su madre ya Qué curioso, extraño, ¿eh? Muy, muy extraño, un caso muy, muy curioso y muy sorprendente Yo de los casos que he investigado más, más curiosos y más sorprendentes, desde luego Dos y treinta y cuatro, una y treinta y cuatro, las canarias Seguimos adelante, si queréis contarnos historias que os hayan pasado Hoy en esta comunidad de Castilla León, novecientos, ciento treinta y ciento treinta y siete Os llevamos a un pueblo, también, en el que pasan cosas curiosas Y que no teníamos muchos datos acerca de él, escuchar Nuestro siguiente viaje nos lleva tras la pista de uno de los enclaves que, según dicen, existen bajo la Tierra, el mundo intraterrestre. Hay un pueblo en la provincia de Palencia del que se cuentan numerosos fenómenos extraños. Su nombre es Antigüedad y está situado en la comarca de Cerrato. puedo dar fe de que la comarca del Cerrato es una comarca especial que irradia una fuerza misteriosa como si se tratara de una puerta dimensional un lugar de características similares al Tíbet o la isla de Pascua son los primeros apuntes del misterio que ahora queremos abordar y los datos continúan Yo me encontraba, como tantas veces, investigando por los alrededores de antigüedad, cuando sin mediar palabra de presentación, ignorando las más elementales reglas de la buena educación, se acercó surgiendo de entre la espesa niebla y me entregó una abultada carpeta de cartón endurecido. Ante mi insistencia, solo pude arrancarle un lacónico «Soy floreal». ...la carpeta contenía un bloque de 200 folios... ...perfectamente mecanografiados... ...en los que se narra con una increíble riqueza de detalles... ...la existencia de un reducido grupo de seres humanos... ...en un entramado de galerías... ...en el subsuelo de estos páramos. No queremos desvelaros más... solo deciros que nos situamos en la zona del Cerrato Palentino... ...y en un pueblo llamado Antigüedad. Nuestro invitado nos ofrece las siguientes claves... ...para desentrañar este extraño misterio. Ahí cuando me contabas la historia, Ángel... ...yo me llevé mucha, una gran sorpresa. Eh, te contaba que mi familia, mi madre concretamente... ...bueno, mi familia, parte de mi familia... ...desde Cerrato, de esa zona... ...de un pueblo que debe estar, nada, cinco kilómetros de antigüedad... ...y yo no tenía ni idea, He pasado... ...muchos de mis varanos cuando era pequeñito por ahí corriendo por el río pisuel ...viendo al hombre de la capa y viviendo esas experiencias... Uh -huh. ...pero no tenía idea de antigüedad, qué extraña historia. Antigüedad, una extraña historia... ...yo, desde luego, extraña fue ya como me llegó, ¿no? Sí. Yo, mi buen amigo Julio Corral, en una de mis visitas a Ochaté me comentó que había escuchado que en un pueblo que se llamaba Antigüedad sucedían fenómenos extraños y que un escritor lo había condensado en tres libros. Entonces, la verdad es que cuando llegué a casa, pues me metí en un programa informático para, de un mapa a no. ver dónde estaba. Digo, yo Antigüedad, esto no lo he oído en mi vida, es de Palencia, pero lo he oído en mi vida. Y ya me llamó la atención algo algo extraño es que tú miras en el mapa donde está Antigüedad y ves que todos los polos que hay alrededor están equidistantes a unos 10 kilómetros sí, es curioso es curioso lo hemos visto también viéndolo ahí en... o sea es, es algo que, que no sé si habrá otros ejemplos en España, ¿no? había que rastrear un mapa pero desde luego es muy curioso como si estuviera a salvo de miradas indiscretas mm -hmm. y luego su nombre Antigüedad mm -hmm. sí no se sabe de, de, de dónde viene, dónde procede. O Son sea, un hombre como antigüedad, también único. Uh -huh. Es un, un, un sitio extraño. Y está en la comarca de Cerrato. En la comarca de Cerrato. Al lado de Baltanás, de Cívico de la Torre. En toda esa zona. Al lado de Venta de Baños, esa zona. Uh -huh. Más datos, que ocurre? que empiezas pues, a averiguar? O sea, pues, lo que hice fue ponerme eh, Pero, a si conocéis dónde está ese pueblo de Antigüedad, llamarnos 900-137 perdona Ángel uh -huh. me puse a buscar quién era el autor de, de esos libros no y rastreando pues me encontré con que era Jesús Torreyes un, un hombre franco un hombre sosegado y que ya había sido entrevistado en el diario Nota de Castilla y en el que realizaba una afirmación misteriosa Decía que Antigüedad era un lugar muy especial Con una fuerza misteriosa Y que era una puerta dimensional Un lugar de características similares al Tíbet o la Isla de Pascua sí. o sea, A mí me sorprendieron aquellos comentarios ¿No sabes que estamos envueltos en mil y una investigaciones? Estás a mil cosas Y di, decidí posponerlo sí. Lo curioso es que a los dos días de decidir posponer esta investigación... ...me llegó un email de una persona que se llamaba Jesús Torreyas... ...y que quería hablar conmigo para ponerme al día de sus investigaciones. Y como no pudo ser de otra manera, formalizamos una cita... ...y acudí al corazón del cerrato palentino, a Antigüedad... ...para entrevistarme con, con Jesús... ¿y qué pasó ahí? bueno pues eh, me puso al día de cómo había ocurrido esto no él, él me contaba que toda la historia es demasiado fuerte y que la narra de forma novelada en esta trilogía que ha escrito Tierra de Misterios la historia comienza cuando él dándonos sus paseos habituales realizando investigaciones por, por las cercanías del pueblo aparece un día que había niebla Una persona de repente Que se le presenta como Floreal Y que le entrega Se llamaba así, ¿no? Floreal uh -huh. Como decíamos la introducción, sí Y le entrega una carpeta Con 200 folios mecanografiados En los que habla De una historia muy extraña De una historia De que allí, debajo de su suelo Viven seres humanos En un enfermado de galerías subterráneas y que son un grupo que proviene desde la edad media y que como este grupo hay 10 colonias en todo el planeta muy fuerte lo que dice es un grupo que vive dentro de la tierra en la antigüedad y que proviene de la edad media Efectivamente, eso es lo que la afirma en, en, en esta trilogía que, que ha escrito. Habla de que eh, tienen conocimientos sorprendentes, eh, avances tecnológicos, médicos y espirituales. Y sobre todo, algo en lo que yo podría estar de acuerdo, es que uno de los grandes errores de la humanidad es que nos hemos centrado... En, en los avances tecnológicos y no en el crecimiento espiritual yeah. que es lo que deberíamos haber hecho ya yeah. déjame que te pregunte, ¿en el polo hay cuevas? ¿hay entradas a, al subsuelo? sí, hablan de oquedades de cuevas allí hay bodegas o sea, como que hay eh, f, mm, el sitio es ideal para ese tipo de, de, de, de que pudiese haber cuevas debajo mm. yo lo que pasa es que eh, esta historia es eh, Le pedí a Jesús el, el poder ver aquellos folios mecanografiados sí. Y me dijo que no tenía permiso para, para poder hacer eso sí. Y también le pedí visitar esa cueva donde esos seres habían estado allí hasta el año 2002 Ah, o sea, ¿ya no están? No Él me comentaba que habían estado hasta el año 2002 Lo que sí que sigue es la cueva, por supuesto Y que habla de que hay una cámara que no se sabe muy bien qué es lo que sucede allí. Hay una serie de dibujos, de inscripciones, de difícil traducción, que podría ser un centro espiritual o una puerta dimensional a un mundo desconocido. Y que ese lugar sigue existiendo. Pero que todavía no tenía permiso para poder llevar a otras personas. Yeah. Lo cierto es que hay eso, cuevas. Aparentemente en la casa de este personaje es donde estaba una de esas entradas, esos... A esos a ese centro ¿no? a ese, a, ese, a, ese, a ese lugar y los individuos no llaman la atención eso es que ya han desaparecido el, desde el 2002 dónde están ahora dónde se fueron se sabe algo de ellos pues eh, sí recuerdo que me dijo que habían marchado a una zona de islas griegas hmm. que era donde habían eh, marchado eso, eso fue lo que me comentó ya. Lo curioso es que Antigüedad es un Bueno, eso ocurre en la Antigüedad, te, te emplazo para que me lleves algún día. ¿Te parece cuando vuelva por ahí por la Tierra uh -huh. que vayamos a ese pueblo? Tú vas a menudo, ¿no? Sí. Yo es un lugar que suelo visitar porque le considero muy especial. Sé que esta historia es increíble. Absolutamente. Absolutamente increíble. Pero hay testimonios de avistamientos de luces, de avistamientos de objetos volantes no identificados, y en toda la zona del Cerrato es una zona muy especial hay testimonios de gente que ha escuchado melodías de procedencia desconocida hay gente que ha visto extrañas nieblas que se formaban de repente hay una persona que ha dado un testimonio de que ha visto un pueblo inexistente y hay personas que allí se cargan energéticamente yeah. y que para procesos de enfermedades han obtenido resultados eh, muy buenos. Mm -hmm. yo es un lugar que visito cuando puedo porque me parece que es un lugar muy especial. Antigüedad, en el Cerrato Palentino, cerca de Baltanás, de Cedico, en la Torre, de sus puros que por ahí buscaron un mapa, un sitio especial. ¿Queremos saber lo que parece? ¿Mm? Eh... Y para mí sería uno ¿no? llevarte por allí y enseñarte el pueblo de Antigüedad y dos ermitas que hay muy especiales, villeya y Garón, será... justamente equidistantes las dos de Oye. la localidad, a 5 kilómetros. Pues será un placer y sobre todo si encontramos ese, esas claves. Déjame que, no solemos pasar llamadas de los oyentes en esta etapa del programa, pero hemos pedido si alguien había vivido esa experiencia con un hombre de la capa, María José Sánchez, parece que tiene algo que contarnos. Buenas noches María José. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un poco nerviosa. Sí. Brevemente que eres de Bilbao. Sí, bueno, nací en Bilbao y ahora vivo en Murcia, pero sí estuve en Bilbao, sí. ¿Y cómo fue la historia esa de que qué viste al hombre de la capa? Pues mira, te cuento. Es que cuando éramos pequeñas, pues nada, mi hermana era mayor que yo, me llevaba cuatro años, ¿no? Entonces resulta, pues que claro, tenía su cuadrilla de amigas y yo pues me sentía un poco desplazada y estaba un poco pues en ese momento dándoles la brasa, eran las once de la noche, diez, en fin, era... Pues eh, estábamos ellos, eh, nosotros vivíamos en una plaza y nos íbamos a la calle de atrás donde había edificios y tal. En mi una... no en Bilbao, en Bilbao, en Bilbao. Sí. y aquello era muy famoso en aquella época, era muy famoso además le llamábamos el hombre de la capa negra mm. yo tendría pues unos 6 o 7 años entonces resulta que bueno estaba dándoles tanto el follón que al final pues, se mosquearon un poco conmigo y en vez de eh, pues a de otra forma me, se metieron a nivel de subirme a un pollo, ¿no? que había en un edificio que daba un patio Y resulta que, bueno, yo me tenían que aupar porque yo no podía subir y al auparme empezaron a hablarme, ya verás, te va a salir el hombre de la capa negra, no sé qué, te vas a te va a llevar y no sé cuánto. Claro, yo me asusté muchísimo, estaba, de hecho lo hicieron a propósito, pues para asustarme, ¿no? Y entonces yo volví a la cabeza y ya, Miguel, yo no sé si es que estaba empanada con lo que me estaban diciendo o lo que fuera. Ya te digo que en aquella época era muy famoso eh, aquel tema, ¿eh? Y yo volví a la cabeza y en la esquina del edificio yo vi un bulto el hombre era, eh, eh, era llevaba su capa negra bien atada incluso no me comentaron nada yo le vi un sombrero de copa que eso es lo que me ha chocado que el invitado estaba hablando de que llevaba sombrero que no sé qué aquella chica que le vio sí. y yo pues claro yo loca por bajarme... ...yo estaba que si no me bajan me da algo... ...mi hermana ella empezó a decir... ...venga no pasaros... ...que ya se está asustando demasiado... ...yo volví a la cabeza y seguía viendo el bulto aquel... ...era un ser que estaba así como asomado... ...no llegué a verle ojos rojos... ...ni llegué a ver nada realmente extraño... ...solamente pues vi la silueta... Yeah. ...y te digo que yo cuando lo he oído... ...pues claro me he acordado de aquella anécdota... ...digo mira yo tenía... ...ya te digo seis o siete años... ...yo no sé si sería verdad o mentira... ...o era la empanada que ya. tenía <ríe> en tanto decírmelo, pero desde luego mmm, no sé, me ha chocado y digo, mira, se lo voy a contar como anécdota y, y no te puedo decir más, de verdad que también te digo que incluso decían que si corría mucho aquel ser, que llegaba a, a lugares en nada de tiempo 200, 300 kilómetros la hora bueno, era súper famoso aquel tema sí. en aquella época te lo agradezco María José pues, un, un, un beso grande, gracias por escucharnos vosotros, y por contarnos vos, gracias te invitamos a entrar en Un Mundo Único, Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y cuarenta en las Islas Canarias. El hombre de la capa no solamente estaba en Palencia, en esa zona, sino también en Milo. Ángel, ¿sí ahí, no? Sí, sí. Qué curiosa historia. Ya te contaré, yo, te contaré, te contaré micrófono cerrado lo que yo vi en Tariego de hace rato. Y junto con otro montón de niños vimos también en hombre de la capa un, un pueblo muy especial en el tema de objetos volantes no identificados ¿Tarigo de Cerrato? Sí, sí pues fíjate, yo tampoco lo sabía ¿Tarigo de Cerrato y Hijo de la Torre? ¿Sí? Ha habido, ha habido casos, bastantes casos de avistamiento de objetos volantes no identificados ¿Sí? Uh -huh. A ver si hay alguien escuchándonos en Tarío de Cerrato de Encebico de la Torre Llamarnos también esta noche queremos conectar con vosotros Otra introducción, otro caso más que nos va a contar Ángel De esos misterios que no conocíamos eh, Vamos con ello y seguimos Nuestra siguiente historia Nos habla del enigma de los esqueletos clavados Se trata de un apasionante relato en el que aparecen multitud de cadáveres clavados con clavos. Blastaracena, uno de los investigadores de tan siniestro proceso, destaca siete esqueletos que tangencialmente al cráneo y como dibujando su perfil acostado, de frente o de lado, tenían hincados 4 5 o seis clavos recorriendo desde la protuberancia externa del occipital hasta la elevación del frontal uno de adulto mayor tenía introducido un clavo en el conducto auditivo derecho otros presentan clavos en clavículas húmeros antebrazos, manos, muñecas y vértebras Además encontró otros cadáveres que tenían clavos alojados en las articulaciones de los codos, en tibias y en perones. También llaman la atención otros esqueletos por cuya disposición de los clavos podemos asegurar que se hincaron en el corazón y en la vejiga. Ritual desde luego escalofriante y tétrico, si además existiese la posibilidad de que fuera realizado en vida. Pero, ¿qué significado tenían estos clavos en los cuerpos? ¿Para qué servían? ¿Cuál era su siniestro fin? Nuestro invitado nos ayuda a desvelar el misterio. de sorpresa, sorpresa esta noche, ¿eh, Ángel, uh -huh. si sí, era raro el caso de el Venturita, el de pueblo antigüedad. antigüedad, nos está llamando gente que nos están escuchando desde ahí, desde la antigüedad, eh, otro enigma, el de los esqueletos clavados, ¿cómo lo descubres? ¿dónde es? ¿qué surge? ¿cómo es? Pues lo descubro, lo descubro perdón. Antes no te ver... preguntas, ¿estás bien? Sé que estamos un poquito malitos, ¿estás a gusto? Sí, sí, sí, estoy fenomenal. Disfrutando esta noche. Gracias. Con, con energía A ver, ¿cómo surge? ¿Cómo te enteras? Pues mira, a través de un buen amigo mío, Soriano Alberto Arribas Un investigador de PRO Que me habla de este caso Del caso de los esqueletos clavados Estamos hablando de la localidad soriana de deza Muy cerquita ya de la provincia de Aragón Allí en el año 1933 Blas de Taracena, Aguirre es el descubridor de esta necrópolis... ...publica un artículo... ...en la revista de investigación y progreso... ...afirmando lo que se encuentra... ...y lo que se encuentra es que ha descubierto... ...57 sepulturas... ...con la cabeza orientada al norte... Eh, ...están soterradas en un terreno calizo... ...a una profundidad de unos... Eh, ...dos metros... ...y encuentra... ...los esqueletos... ...con una serie de joyas, sortijas de platas... ...pendientes de pobre calidad en las que descubre en algunas de ellas que tienen grabado el nombre de Jehová distorsionado ¿Mm? si sí, sabemos que el nombre de Jehová no se puede escribir ¿no? en uh -huh. distorsionado porque es uh, algo que consideraban los judíos que no se debería hacer y no, sí, no el, se el... puede pronunciar un hombre santo eso es. puede ser una blasfemia ¿sí? uh -huh. entonces eso, más el análisis de las joyas confirmaba la leyenda aquel montículo especial el que en el que yo he estado se llamaba Cerro de los Judíos uh -huh. pero lo curioso es que en esos mmm, 57 eh, sepulturas que descubre hay en 38 de ellas encuentra 600 clavos 600 clavos en 38 en 38 de ellas el, resto, de, el resto no tenía nada el, el resto, las otras 19, ningún clavo ...pero en 38 de ellas... ...lo que es un misterio añadido... Mm. ...encuentra unos 600 clavos... ...600 clavos... ...de entre 3 y 7 centímetros de, de longitud... Mm. ...en la tumba que menos 5... ...y en la que más 37... Joro, ¿Eran todos hombres o...? No, había hombres y mujeres... ...incluso niños y adolescentes... ...en yeah. concreto de estas 38... ...había 8 niños... Mm. ...y se encuentra que esos clavos... Están depositados en diversas partes En antebrazos En clavículas, en húmeros, en vértebras En manos, en muñecas Y como hemos oído en la introducción En el cráneo Incluso en algún auditivo En, el, en un conducto auditivo Pero lo sorprendente Es que otros que están caídos Por la disposición Y la repetitibilidad de las tumbas Estaban clavados en el corazón Y en la vejiga De aquellos Ya sí. De luego es un ritual escalofriante Un ritual espeluznante Sobre todo si pensamos Que se hubiese podido realizar en vida uh -huh. Se supo si lo habían hecho en vida Bueno, Blas de Taracena <coughs> Afirma Que al no encontrar lesiones En los huesos eh, Piensa Que se aprovechó la rigidez cadavérica uh -huh. Para clavarles Ya yeah. Es decir, por lo menos no se lo hicieron en vida efectivamente ¿y por qué? ¿con qué finalidad? pues ahí está el enigma y ahí está el misterio no mm, ya corría por aquella época el famoso dicho de que así te veas clavado como un judío uh -huh. podría ser una especie de castigo podría ser pero es que los judíos mm, tenían prohibido totalmente tocar los cadáveres así lo afirma el libro sagrado del Talmud solamente se permitía recoger algunas partes de cabellos a los padres que habían tenido la desgracia de tener un hijo difunto mm. entonces desde luego es sorprendente ¿no? que tuvieran ya ese contacto con los propios cadáveres aunque fuera para clavarles esclavos 600 sí, esclavos de hierro como si quisieran que no salieran de la tumba ¿verdad? pues esa es una de las hipótesis mm. Mm, el miedo a que aquellos que muertos pudieran levantarse, convertirse en lo que podríamos llamar zombies sí. o vampiros. Esa sería una forma de sujetarles, clavando esos clavos. Y eso explicaría por qué estaban en la mayoría de las articulaciones, en codos, en rodillas, en muñecas, en clavículas. Pero ¿cómo explicar los que estaban clavados en la Vejiga y en el corazón Ya yeah. ¿Por eh, qué? Vamos a tener que dejarlo eh, Dime el pueblo otra vez, el lugar La localidad soriana de Deza ¿Y el cementerio era del siglo? De entre el siglo 12 y siglo 13 Siglo 12 y siglo 13 otro nuevo misterio también de un Valle Solitano, Eduardo Tarilonte despedimos ahora, Ángel, un segundito te dejamos ahí unos minutos, ¿se parece? Venga, Llega la noticia, pero... Llegan las noticias de las 3 de las 2 en las Islas Canarias tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos hay más cosas que os queremos contar todavía historias de Lamas y otros, muchos más misterios de esa zona 900, 137, 137 si queréis relatarnos algo sobre todo si estáis en Antigüedad y en esos pueblos nos no vayáis, que un termo mucho que deciros aquí esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco espacio en blanco en radio nacional de españa con miguel blanco tres y 6 dos y 6 en las islas canarias entramos en la segunda hora el último tiempo del espacio en blanco en las dos ediciones de la semana que tenemos aquí esto es radio nacional de españa y esta noche estamos contando algunos extraños misterios de la zona de, de castilla y león nuestro teléfono, por si queréis intervenir en, el, en nuestro concurso, 900-137-137, y el email, espacio en blanco, arroba, rtv, punto es. En un momento vamos a contar otras extrañas historias de lamas, y otras cuestiones que tenemos todavía en el programa, pero nos vamos de nuevo hasta Valladolid, donde está Ángel, nuestro invitado, para seguir contando asuntos. Eh, nos habíamos quedado en esos en sus extraños huesos con clavos no hay no hay explicación verdad el fenómeno ángel pues eh, no no hay explicación porque hay muchas hipótesis y cuando hay muchas hipótesis muchas interpretaciones quiere decir que ninguna de ellas es satisfactoria uh -huh. para mí hay una que me ha llamado mucho la atención y que a lo mejor podría ser una de las más adecuadas que es el miedo que existía en la edad media a ser enterrado vivo ya uh -huh de hecho había cláusulas testamentarias en las que se pedía que les cortaran las venas para ver si todavía fluía sangre por ellas ¿sí? ¿sabes? podría ser que el clavar estos clavos fuera una manera de determinar que, que aquellas personas realmente estaban muertas ya, pues pero, es, ¿por, qué, ¿por qué a unos y no a otros? pues esa es la cuestión porque es que hay 19 eh, tumbas en las que no había ningún clavo pertenecerían a una sociedad a una logia a una creencia diferente dentro ya. de los propios judíos ya que curioso, además los cuerpos estaban orientados hacia el norte uh -huh. algo curioso porque la creencia judía sí. decían que allí provenía Satán también el septentrión septentrion uh -huh. que curioso ahí está otro misterio, ¿se pueden ver este, el cementerio? ¿por lo menos se puede ver? no, no, no, pero lo que sí que sabemos es que todavía hay restos allí todavía, no se sacaron a la luz Todos los, todos los cuerpos, todos los esqueletos los cadáveres o sea que que es una, una investigación para la antropología que, que sería muy especial sí señor, repetimos el lugar Deza, Deza. de Deza, el Cerro de los Judíos en Soria, cerca ya de, la, de, de, de, de Zaragoza el, sí, del límite con la provincia de Zaragoza, Zaragoza. Eh, nos queda muy poco tiempo y hay muchos más misterios tenemos un montón de gente llamándonos de, de esa comunidad Casuar, nos vamos a Casuar ¿Qué es eso de Casuar? Pues en Casuar es un lugar espléndido para hacer una visita ¿Sí? Porque allí nos, es, nos esperan escarpados precipicios impresionantes farallones Rocas calizas Y los vuelos acrobáticos de algunos, podremos ver, de los 800 buitres que hay allí uh -huh. Porque allí está el refugio para rapaces de Montejo de la Vega Casuar se llama porque... Allí existe un monasterio, San Matín de Casuar, muy pequeñito donde Dicen las crónicas, la poca documentación que existe Que eh, solamente habitado como mucho por cinco monjes Y que fue abandonado en el siglo XVIII uh -huh. Un lugar muy especial para dar un paseo Y una visita obligada para los amantes del mundo del misterio ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? allí han sucedido misteriosos hechos con consecuencias muy trágicas yo te puedo decir que es uno de los lugares que a mí particularmente más me ha impresionado uh -huh. por las circunstancias no O sea yo llegué allí muy pronto un día por la mañana pues espera, estamos cerca del río Riaza provincia de, de Segovia, Segovia. Eh, al límite de las provincias también de Burgos y de Soria sí. uh -huh. buen sitio vale. llegaste rápido, nos queda muy poco tiempo llegué allí Eh, la hora temprana no había nadie No tienes en el, en el móvil cobertura El pueblo más cercano está, a tres kilómetros sí. Y pegué un resbalón Mientras estaba haciendo unas fotografías Y me estremecí Solo de pensar lo que podría ocurrir Si yo caía, me golpeaba Y aquellos señores de la muerte Aquellos buitres que andan por allí Me viesen que no me podía defender Ajá sí y aún me retumbaban en mis oídos las palabras que me dio un buen amigo, un investigador Alberto Barrio Gómez y me dijo mi recomendación después de lo que te he contado es que no vayas por allí, ¿Sí? yo no he vuelto ¿no he vuelto? yo fui aquella vez y no he vuelto ya. <ríe> de momento ¿pero qué ocurre allí? ¿se ve en forma? Ven... allí ha habido muertes trágicas como dos cicloturistas sí. en el año 2002 que se precipitaron desde un viaducto eh, que no se sabe la investigación que se realizó no se sabe qué es lo que ocurrió no había in indicios de peleas entre ellos no había indicios de que hubiesen intervenido otras personas no hay indicios de que un, hubiese un accidente no había notas de suicidio y lo que está muy claro es que dejaron las bicicletas abajo se subieron arriba al viaducto y no se sabe por qué acabaron abajo qué curioso ha habido apariciones fantasmales hay testigos que aseguran haber visto al mismísimo Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué me dices? Andaba por aquella zona él, ¿no? Sí, él, él fue el promotor de esta idea, un, un lugar que inauguró el propio rey don Juan Carlos, uh -huh. y la idea de este refugio fue del propio doctor Félix Rodríguez de la Fuente, un, un pionero en la ecología mundial. Uh -huh. Hay varios testimonios de personas que aseguran haberle visto, y yo tengo... Recogidos varios acontecimientos trágicos Este mismo investigador Acudió un día Después de que le contaran Una pareja de jóvenes franceses Que habían visto al mismísimo Feliz Rodríguez de, de la Fuente Acudió un día Y vio a un explorador perderse entre A plena luz del día Perderse entre las ruinas de, Del monasterio de San Martín de Casual No le volvió a ver Ni tampoco volvió a ver los cuatro jóvenes... ...que estaban merendando... ...a la orilla del río... ...porque... ...cuando salían de allí... ...se estrellaron con su coche... ...en un tramo totalmente recto... ...falleciendo los cuatro... ...es un lugar maldito... ...podría ser... ...yo lo que... ...he pensado es que... ...los señores de la muerte... ...que si nos podrían indicar... ...esos buitres... ...que es un lugar... ...cargado con energías malécitas... ...no lo sé... ¿Ya? ...pero hay más casos... Hasta los mismos buitres han padecido... ...extraños efectos... ¿Sí? Quiero recordar que fue en el año 99... ...cuando el mundo de la ornitología... ...mundial se sorprendió con lo que allí pasaba... ...y es que... ...se vio a varios ejemplares de buitres... ...comiendo... ...y pastando hierbas... ...por la noche... ...algo realmente sorprendente... ¿Se habían vuelto vegetarianos? Efectivamente vegetarianos... ...y además hábitos nocturnos... ...los buitres siempre... Eh, actúan de forma diurna Solamente pueden morar por la noche y son espantados Ya Qué claro, Un lugar muy muy extraño Y un lugar muy muy sorprendente Cerca de Aranda de Duero Muy cerquita de Aranda de Duero Es en el límite de las provincias De entre Segovia, Soria y Burgos no En esa esquinita Ya, tú no vas a ir por allí, ¿no? Pues eh, no, la verdad es que uf, No, no me apetece <risa> No me apetece, no he estado ya una vez para realizar el reportaje de investigación y ahora mismo no, no me apetece volver por allí bueno, pues ha sido curioso ¿Cómo? Án del pozo ha sido nuestro invitado esta noche gracias gracias por esos misterios que nos has desvelado por al menos nos has abierto los datos misterios que no conocíamos en el cerrato en esas zonas de Castilla y león muchas gracias gracias a vosotros por haber podido compartir esta noche llena de magia y de misterio un placer eh, mucho éxito en todas tus actividades éxito en ese programa ¿Cuándo se emite para que la gente lo sepa Misterium los lunes en Televisión Castilla y León A las 11 menos cuarto de la noche 11 menos cuarto de la noche A ver si pillamos el satélite y lo podemos ver ¿Y la, la entrevista tuya? ¿Cuándo es? Avísanos sí. Creo creo que va a ser el 7 el 7 de diciembre 7 de diciembre es Vale, pues ha sido un placer Espero que nos vamos a ver por ahí Por Valladolid y que me lleves a Antigüedad Y a esos otros sitios Te deseo todo lo mejor Reponte rápido que eso que tienes que te tienen que hacer Los médicos de la semana que viene Sí, no sea hay. nada y que dentro de nada estés como, como eres, un roble, para seguir dando caña y leña por ahí en el mundo de los misterios. Venga, muchas gracias, Miguel. Se te, te quiere, un fuerte abrazo. De acuerdo. Hasta luego. 3 y 16, 2 y 16 en las Elías canarias. Seguimos adelante. De tierras cercanas, de ese cerrato palentino nos vamos hasta el Tíbet. ...historias de la más que esta noche os queremos contar... ...nuestro siguiente invitado... ...un compañero del Espacio en Blanco... ...está dispuesto para hacerlo, escuchar. Nuestro siguiente tiempo... ...os lleva hasta el Tíbet... ...un lugar sugerente... ...lleno de magia y misterios... Allí vive una de las figuras más legendarias de nuestro mundo... ...el Dalai Lama. Pero, ¿quién es el Dalai Lama? Desde 1642 hasta 1959... ...los Dalai Lama ostentaron, además del poder espiritual... ...el poder temporal en el Tíbet. Al morir cada Dalai Lama... ...los monjes Lamas del Monasterio Amarillo... ...designan a su siguiente reencarnación... ...en un niño de corta edad... ...interpretando una serie de signos... ...con arreglo a su religión. No se trata por tanto de una dinastía... ...de monarcas hereditarios... ...sino de la máxima magistratura personal de un régimen teocrático en el interregno entre la muerte de un lama y la mayoría de edad del siguiente el monasterio ejerce directamente el poder designando a un regente al tiempo que se ocupa de la educación del futuro jefe en el año en el año 1474 fue el primero, el fundador de la secta budista de los monjes amarillos y del sistema sucesorio de la reencarnación de los Lamas. Sonam Gyatso, tercer Dalai Lama, en el año 1543 y hasta el año 1588, fue en realidad el primero que asumió el título de Dalai, palabra mongola que significa gran océano. Al convertir al jefe mongol al Khan y a toda su tribu, asentó definitivamente la hegemonía de la secta en el Tíbet, extendiendo su influencia sobre Mongolia, China Occidental, Bután y Sikkim. Gawang Yatso, quinto Dalai Lama, fue el primero en asumir el gobierno temporal del Tíbet, además del liderazgo espiritual. este quinto Dalai Lama quien construyó el palacio de Potala, en Lhasa, desde donde han ejercido el poder sus sucesores hasta el siglo XX. Esta es parte de la historia conocida del Dalai Lama y sus sucesores, pero parece que existe una parte oculta. Nuestro próximo invitado se encarga de desvelarla en los próximos minutos. Escuchemos... nos lleva de viaje, nos lleva de viaje hasta Asia, hasta el Potala, hasta Lhasa, hasta el Tíbet, uno de los lugares que ha fascinado la imaginación de un montón de escritores de todo el mundo y también a nuestro compañero José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. Hola no tiene bien. Ya se ha por los adelitrarí y todo este del mundo. Y esto ha hace mucho. Eh? Yo creo que, que prácticamente desde que tenía unos 12 años el mundo del Tíbet, como muchas eh, otras personas, pues me, me ha atraído mucho, ¿no? La magia de ese techo del mundo como, como le llaman y ese, ese modo de vida eh, tan curioso en el que, en el que viven inmersos, ¿no? Y lo he hecho a través tanto de literatura oficial entre comillas como a través incluso de libros eh, tipo autores como Los enrampa quizás un poco más heterodoxos, pero pero que en cierto modo despertaron ese interés por mm. por aquel lugar tan importante, tan mágico. Te iba a preguntar si habías conocido la ley, me a, a, a, a le decir, a Dobson, Rampa. Si habías leído, por lo menos, sus obras. Sí, he leído, pues, casi, yo creo que casi todas, ¿no? Y aunque ahí en, en su momento hubo una gran polémica, se hablaba de que era un impostor, de que eh, se trataba, como efectivamente era de un, de un fontanero inglés, y que todo lo que había escrito era mentira, eh, él en algunos de sus libros, pues, intenta explicar que efectivamente era un de inglés que hubo un cambio de, de cuerpo cuando su cuando el, el, digamos que el cuerpo de aquel viejo monje eh, pues estaba ya casi a, a punto de fallecer y él cambia él, eh, penetra en el cuerpo eh, de manera además voluntaria no como una especie de, de, de, de acto consensuado y bueno aunque pueda parecer un poquito extraño y, y pueda parecer que eso incluso fomenta más la idea del fraude yo creo que los de los que nos dedican los que nos dedicamos a estos temas, pues casi que no nos sorprendemos ya de nada, ¿no? Uh -huh. Todo es posible, y en todo caso, aunque hubiera sido eh, incierto lo que él cuenta como experiencia personal, sí es cierto que su trabajo sirvió, por supuesto, para que, eh, sobre todo, personas en la década de los 70 y de los 80, eh, tuvieran interés no solo ya por el Tíbet en sí, sino por el, el mundo de, del orientalismo. Yo creo que eso ya de por sí tuvo su, su mérito. Se decir, sería un farsante o no? sería un fontanero, pero a mucha gente se vendió, por millones los libros sí, del Oxenrampa sí, sí. y les ayudaron a hacer cosas viejas astrales a conocer el mundo del Tíbet muy curioso, Exacto. hablemos de, de Lamas eh, Tíbet, qué lugar no sigue siendo ese lugar impresionante donde está, eh, dicen una de las de los polaridades espirituales del planeta, yo estoy convencido de, de que si, sí. fíjate que el Tíbet no solamente ha traído a curiosos a viajeros, almantes del de, de mundo de, del misterio, del esoterismo sino a numerosos países que han intentado conquistarlo durante mucho tiempo ponga al final como bien sabes, se llevó la palma china ¿no? eh, pero ese interés hacia hacia el tíbet eh, yo creo que ha estado presente prácticamente en casi todas las, las culturas ¿no? y, y quizá porque allí se vive de una manera diferente el, el propio budismo ¿no? como tú bien sabes el budismo más que una religión, es un modo de vida, eh, es un, son una serie de creencias que si luego pues hablamos un, un poquito más de ellas eh, pues explicaría bastante bien eh, pues ciertas circunstancias que ocurren, el bien, el mal, eh, todo eso a través de creencias como la reencarnación, eh, pues quedarían explicadas, ¿no? Y la forma en que eso se vive en el Tíbet de una manera tradicional, a lo cual yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que haya sido un país siempre eh, pues eh, de, de poco a acceso al exterior en el cual la gente de allí pues conservaba al 100% eh, todas sus creencias, todas sus tradiciones, ¿no? Y yo creo que en puntos así, en puntos tan mágicos donde no ha habido acceso eh, a ese mundo exterior eh, toda esa tradición y toda esa magia se conserva pues casi intacta, ¿no? Casi virgen, ¿no? Y yo pienso que eso pues ha valido en cierto modo para que hoy día todavía, incluso después de la invasión comunista eh, existan todavía eh, pequeños lugares del Tíbet donde eh, todavía la magia se palpa se palpa a flor de piel y esos viajeros que han estado incluso en épocas recientes eh, lo han podido comprobar por eso pienso que todavía sigue siendo uno de los enclaves más mágicos sino el, el más el más importante del planeta Mucha gente que lo ha tenido la fortuna de visitar lo dicen que es un lugar lleno de secretos donde aún hay pues desde restos de el, el hombre de las nieves hasta um, pergaminos donde se cuenta la historia real de, de este planeta y de las civilizaciones anteriores. ¿Tú qué crees? Yo pienso que existen realmente muchos misterios y yo creo que... Eh, de uno de ellos, concretamente, eh, me enteré mm, recientemente, y, y es a través de un viajero que estuvo en el, en el Tíbet en el año 2006. A ver, tú eh, lo no mucho. ¿eh? Sí, bueno, bueno. El caso es que me, me hablaba de, de algo que solamente a breves pinceladas tiene que ver mucho con una posible decisión de, del budismo oficial O sea, que existe alguna rama eh, paralela al budismo ortodoxo y que todavía esté, de alguna manera, pululando en diferentes eh, puntos de, de lo que es ese techo del mundo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es uno de los de los muchos enigmas que existen aquí. Eh, sin duda que... El Tíbet ha cambiado mucho desde que los chinos luego invadieron, eh, pero hay países alrededor, por ejemplo Bután, que es un país donde sus habitantes se definen como gente feliz y dicen que están en este planeta para eso. Qué curioso, ¿verdad? Un poco eso es la onda que da el budismo. Sí, sí de hecho si te fijas eh, tanto si viajas al Tíbet como si eh, incluso ves documentales te notas que, que la gente en ese sentido es diferente está como más eh, feliz incluso cuando están inmersos en la pobreza más absoluta ¿no? eh, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las creencias ¿no? con, con esas creencias que de alguna manera eh, le aportan una, una cierta esperanza ¿no? de que lo que les ocurre aunque sea malo tiene una explicación tiene un motivo, tiene un porqué no y eso te hace no solo... Mmm, ser más confiado de cada de cara a lo que te está ocurriendo, de cara al futuro sino que eh, incluso explicaría muchas cosas de, de precisamente algunos de esos problemas, ¿no? De hecho de hecho esos eh, mecanismos de los que habla eh, la reencarnación, eh, como tú bien sabes, pues eh, algunas de las personas por las que estén pasando por malos momentos quizás explicaría a través de, de, de ese sistema del karma y el dharma las distintas reencarnaciones, el, el mundo sería en cierto modo eh, una especie de, de escenario eh, o casi de taller donde venimos a ...donde venimos a avanzar... Eh, ...donde a veces si hacemos algo negativo... ...que eso va quedando escrito... De, ...en una especie de libro virtual... Eh, ...y esas culpas finalmente hay que penarlas... ...con lo cual cuando pasamos por un mal momento... ...quizá estamos expiando ese ese pasado... O ...se hace una especie de purgatorio en la tierra... ...y yo creo que por eso... Eh, ...cuando uno conoce el budismo... ...lo ama y en cierto modo... Eh, ...cree en su doctrina... Eh, ...cualquier cosa negativa que le ocurra... ...la afronta de una manera diferente... ...por eso la gente en el Tíbet es, es feliz... ...y ríe mucho, eso es algo muy curioso... ...que, que me ha dado cuenta la gente... Eh, son lugares más pobres, eh, sonríe mucho y eso yo creo que es algo muy importante Muy bonito ver esas caras cuando vas sí, para él sí, eh, Muy cerca, donde tú estás, en Málaga tenéis uno de los templos budistas más importantes de España no Sí, bueno, eh, aquí tenemos eh, uno de ellos, por supuesto la Alpujarra Granadina, que además es eh, muy famoso por por aquel niño Sel, ¿no? uh -huh. eh, que luego pues también tuvo su parte de polémica porque después de haber dedicado eh, cierta parte de su infancia y su juventud al, al budismo, como uh -huh. a la reencarnación de un gran eh, lama tibetán, ¿no? Eh, pues finalmente se decidió dejar ese mundo y entrar un poco en el modo de vida caótico en el que vivimos inversos los, los occidentales no incluso aquí en málaga. También existe un, un templo en la zona de la, de la viñuela y, y bueno, la verdad es que aunque no atrae al grueso de la población, sí poco a poco eh, yo creo que existe un acercamiento a, a la cultura eh, tibetana, a la cultura budista y, y precisamente por el hecho de ser un modo de vida más que eh, un, una religión con imposiciones, hay personas que pueden ser eh, cristianas, que pueden ser eh, de cualquier otro tipo de creencia y de alguna manera llevar a cabo en su duda en su día a día, en su vida diaria eh, una serie de conceptos eh, budistas, o sea que no es una religión sino una creencia eh, o una doctrina que se puede adaptar a cualquier tipo de religión, y eso también tiene su importancia pues, cuando subimos en Málaga casi siempre intentamos ir a visitar ese lugar que nos parece muy especial sí, desde luego eh, antes de que nos cuentes ese secreto que guardas en, de, del Dalai Lama, sí. es muy curioso porque parece, el budismo tiene muy buena prensa desde Richard Gere hay un montón de actores actrices de, de todas las partes del ...el mundo, los sí. feministas... ...y parece que hay buena onda, ¿no?... ...como gente feliz... Eh, ...¿ayuda tanto en la vida... ...el budismo como sistema de vida?... Yo entiendo que sí, que cuando uno realmente lo hace de manera eh, sana y sabe elegir eh, quién debe ser tu maestro tus maestros, eh, sí te ayuda, sobre todo en el momento actual en el que estamos, ¿no? Momentos en los que hay muchas dificultades eh, personales, económicas, laborales, y de alguna manera todo eso te causa un, un estrés, yo creo que, que lógico, ¿no?, y, y casi inevitable, ¿no? Y precisamente afor, afrontar todo ese tipo de problemas con, con una creencia como es la, la budista, eh, creas o no, crees en todos sus conceptos, que eso es diferente, pero ya el hecho de, de aceptar eh, parte de su doctrina, de aceptar y practicar parte de, de sus rituales, que muchas veces nos ayudan, yo creo que te sirve para eliminar, para expulsar todo eso negativo que llevamos dentro, todo ese estrés, para, eh, sobre todo, Mirarnos a nosotros mismos, o sea conocernos mucho mejor y, y de alguna manera poder afrontar todo ese tipo de problemas. y yo lo he notado aquí en, en bueno, en muchísimos lugares, pero concretamente, eh, gente de aquí de Málaga que, que pertenecen o que por lo menos tienen contacto con estos templos, tanto el malagueño como el de granada, eh, son personas eh, diferentes en ese sentido o sea se eh, enfrentan a los problemas con, con un temple que yo creo que, que es muy positivo que te sirve para que no te vuelvas loco ante todo este modo de vida pues tan tan rápido, tanta prisa eh, y, y que de alguna manera pues te sientas mucho mejor contigo mismo y lo que antes decía mirarte a ti mismo mirar eh, hacia adentro que es algo que muy pocas veces hacemos estamos aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España queremos descubriros el secreto de, de, del Dalai Lama con José Manuel Frías atentos ¿Cómo te llega te la información de, de este secreto del Dalai de Lama? ¿Qué cuentas? Bueno, esta información llega aproximadamente hace 17 años y de una forma muy muy curiosa porque empieza con lo que podríamos considerar casi un fenómeno paranormal o un fenómeno psíquico en este caso como es la clarividencia, ¿no? No mía, por supuesto, pero sí de la persona eh, a la que conocí en unas eh, jornadas, en unas conferencias que se dieron precisamente en, en mi ciudad eh, allá por el año 1992. Eh, entre esas conferencias... Había una que trataba de orientalismo y por eso precisamente eh, me, me llegué como público. Yo tenía por aquel entonces 15 o 16 años y... Eh, a mi derecha se sentaba una señora y en fin, lo que ocurre con este tipo de de eventos que más importante incluso que la información que te va a contar el ponente es el hecho de poder conocer y y compartir eh, pues experiencias con eh, gente del público ¿no? El, el ese tú a tú que se forma en estos lugares. Y esta señora eh, concretamente al terminar la ponencia me dice que tiene un gran interés por por el mundo del Tíbet y que sobre todo ese interés se vio fomentado por una serie de sueños extraños que llevaba teniendo desde hacía bastante tiempo. Ella clarividente, no se dedicaba a, a, um, profesionalmente a, a ese tipo de cosas, pero bueno sí es cierto que tenía unos sueños bastante curiosos, ¿no? Y en esos sueños veía Por una parte, que el Dalai Lama actual, el que hoy día está en el trono, eh, a, a pesar de que sea en el exilio, eh, pues eh, es un impostor en el sentido de que está ocupando un trono que no le pertenece. O sea, es una persona sabia... ¿Te has dicho es un impostor? Eh, sí, pero mm, quiero que lo entiendas, hay que matizar. No. no que no sea una persona sabia, que lo es, por los conocimientos que tiene eh, y por todas las experiencias por las que ha pasado. Simplemente que está ocupando un trono que no le pertenece. Eso en el acervo popular se, se llama impostor. Pero solamente en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo al principio cuando me cuenta eso y empieza a contarme que... Hay un auténtico Dalai Lama que está en el exilio, pero en el exilio del propio budismo, porque las características que tenía eh, chocaban con el budismo ortodoxo. Yo al principio pienso, bueno, esta señora está latirada, eh, no me creo absolutamente nada de lo que me dice, y en fin, almaceno eso es mi memoria y me olvido. Pero fíjate qué curioso, Miguel, que pasan algunos años, concretamente en el año 1999, habían pasado unos siete años aproximadamente, yo ya estaba trabajando para un medio de comunicación en Málaga, y coincido en uno de esos programas con otra señora que no conoce para nada a la anterior que es vidente, ella sí se dedicaba profesionalmente a ello, y no sé por qué sale, porque es un tema recurrente, el mundo del Tíbet, el mundo de la magia del Tíbet y esta señora me dice eh, que tiene un poder que es la retrocognición o sea, parecido a la clarividencia pero en este caso, eh, la posibilidad de conocer cosas del pasado eh, sin el uso de los sentidos normales, y no solamente me habla de que también el Dalai Lama, ella lo ve en esas visiones que tiene como un impostor sino que incluso al, al, al auténtico Dalai Lama intentaron Eh, asesinarlo no se consiguió y a raíz de eso se creó una especie de movimiento religioso independiente, ¿no? Bien, me cuentan muchas más cosas, eh, sería muy largo de, de narrar, pero yo creo que el remate fue ya en el año 2006, cuando... Espera, ¿tú le dabas, le dabas crédito a lo que decían esta serie sí. de personas cuando se basaban en sus precogniciones, poderes, que sabes que es todo muy subjetivo sí. y que es muy difícil a veces darle cierta seriedad o credibilidad? Sí, hombre, demasiado subjetivo, desde luego, de hecho, eh, yo nunca le he prestado atención a este tipo de, de temas, yo sé que esos fenómenos existen, eso, eso es así, pero hay tanto fraude y tanta mentira que nunca le he prestado atención, nunca he querido investigar esas materias eh, esas materias psíquicas, esas materias del poder de la mente humana, y por lo tanto cuando la primera señora me lo cuenta, no me lo creo en absoluto cuando esta segunda señora coincide plenamente en lo que, en lo que me estaba contando la, la primera, ya empiezo a, a sospechar que podría haber algo cierto eh, pero claro, tampoco me preocupo excesivamente, ¿no? y yo creo que cuando empiezo a, a poner por escrito todo este tipo de, de ideas, fue en el año 2006, Porque ahí coincide eh, que un familiar realiza eh, un viaje al, al Tíbet y a China, o sea, un viaje de estos eh, turístico místico, ¿no? Y concretamente estando en el en el tíbet de hacer una serie de, de rutas eh, de manera libre contrata un guía en inglés porque esa persona habla inglés y eh, a su regreso me llama queda conmigo y empieza a contarme que efectivamente en algunos pequeños poblados del tíbet eh, sobre todo poblados donde eh, hay cierta libertad porque tú sabes que en el resto del tíbet pues el, el, el, la china comunista de alguna manera lo maneja todo en algunos de estos poblados se habla de extrañas creencias de ramas para del budismo ortodoxo, de rituales que se realizan en, en Casas Cuevas, yo no sé si Casas Cuevas allí viene a significar lo que aquí, pero yo vi demasiadas coincidencias, y fíjate qué curioso, y casi a modo de titular, eh, Miguel, mmm, casi toda esta información que a mí me ofrecen, y ya desde hace 17 años, me habla de que el auténtico Dalai Lama, el auténtico decimocuarto Dalai Lama, vino al mundo como mujer, y esa fue la característica que de alguna manera eh, le hizo eh, ser rechazado por el budismo ortodoxo. O sea, habría venido al mundo como mujer para dar un golpe tremendo al machismo que de por sí impera en toda la sociedad global, pero principalmente en el Tíbet, donde la mujer, eh, por lo menos hasta hasta antes de la, de la invasión comunista, era considerado eh, pues prácticamente un animal de tercera. O sea, allí estaba en el escandalismo el hombre, después el animal de carga y después la mujer allí la mujer no valía para nada y quizá eh, si esto ocurrió que yo pienso que sí eh, fue de alguna manera precisamente para hacer justicia justicia hacia los más necesitados justicia hacia los esclavos que vivían al servicio de los terratenientes y justicia por supuesto a ese ser mágico que es la mujer si te gusta el misterio y lo desconocido tienes una cita con nosotros espacio en blanco en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Muy fuerte, ¿eh? José Manuel, eso que dices. Es decir, que hay informaciones secretas que hablan de que el actual Dalai Lama es un impostor. Entiéndase en el sentido de que sí, ha, ha tomado el puesto que no le corresponde y que es el, el verdadero la verdadera reencarnación de Selama era una mujer exactamente, que posiblemente esa mujer ya falleció y se reencarnó en otro personaje que sería el decimoquinto Dalai Lama o sea, eh, tendríamos que retrotraernos en, en esta historia, según toda la información que ha llegado a mis manos, cuando en el año 1933 fallece el decimotercer Dalai Lama, Tuptenyaxo eh, un hombre que además era muy querido por por el pueblo, dicen que era el último Dalai Lama que realmente luchó por por su patria y justo antes de morir, eh, con un pie ya casi en el otro lado, decide venir a este mundo como mujer precisamente para eso, para, para hacer justicia, sabiendo incluso lo que se iba a, a encontrar, ¿no? Y cuando en el año 1939, poco después, se inicia la, la búsqueda de ese eh, nuevo Dalai Lama, eh, que bueno, se hace, eh, como bien sabes, por distintos procedimientos, pero un, uno de ellos es colocar delante del de niño de los niños que, que de alguna manera eh, podrían ser esa reencarnación, una serie de objetos del anterior Dalai Lama para ver si los descubre, ¿no? Y aparentemente fue eh, precisamente una niña la que eh, pues acertó absolutamente todo y claro, eso chocaba tanto con, con el budismo ortodoxo que presuntamente, si es cierta la información que ha llegado a mí, los propios abades del Potala decidieron eh, desterrar a esta niña, decidieron incluso, eh, eh, de alguna manera, contratar a una persona para que intentara quitarle la vida, cosa que no fue posible cuando ese hombre, eh, de algún de manera eh, intenta hacerlo y ver los ojos de la niña y la profundidad y lo que hay tras esos ojos eh, no lo puede hacer, y, y bueno, toda esa historia queda silenciada hasta la época de la invasión comunista del Tíbet, una época eh, difícil, complicada, donde mueren eh, más de un millón de, de personas, niños mutilados en las calles, mujeres violadas por los soldados, en fin, entre todo ese momento tan, tan caótico de la historia del Tíbet, Resulta que los propios abades del Potala, aquellos ancianos que ya en su momento habían eh, cometido aquella tropelía de desterrar de, de a una niña inocente, deciden esconder en las profundidades del Potala, con el fin de que no caiga esa información, esos documentos, esas joyas en manos de los eh, chinos, de, de la China comunista, en las propias entrañas del Potala, en subterráneos, ¿no? Y llegando a ese lugar, eh, una vez que ocultan todo, se encuentran con un manuscrito, eh, un manuscrito eh, de puño y letra de Siddhartha Gautama, del Potala, propio Buda, en el cual se habla de eh, ocho profecías eh, ocho profecías muy curiosas que además cualquiera que se meta en internet las puede encontrar, pero encontrará solamente siete porque una fue mutilada, y en esa profecía ya eh, Buda adelantaba que en su eh, decimocuarta reencarnación vendría al mundo como mujer precisamente para hacer justicia, ¿no? Claro, cuando solo lo ve los abades del Potala eh, se, se encuentran en una situación tan tan difícil sabiendo lo que habían hecho que no quieren irse a la tumba Eh, ...pues con ese secreto, ¿no? ...lo ponen por escrito... ...y eso se es enterrado a los pies del Potala... ...y ya en épocas recientes... ...y esta sería, eh, digamos, una, una idea... ...que he tenido yo yo en mente... Eh, ...hay un joven monje estudiante de medicina... ...que descubre ese documento... ...y empieza a seguir la pista... ...o sea, yo todo esto lo pongo por escrito... Eh, entre ...sería una novela, entre comillas... ...porque hay una, una historia muy real... ...de trasfondo, esta novela... ...el secreto del Dalai Lama... ...y el único personaje ficticio sería este monje... ...Yese, que es el monje... Que que descubre toda la historia y que viene a ser viene a ser más o menos eh, la encarnación de la figura del investigador al que le llega la información y que va siguiendo la pista ¿no? pero todo el resto de esa información eh, yo pienso que pudo ser real y si realmente creemos en, en los Dalai Lama como hombres, dioses ¿Por qué no íbamos a pensar también que en alguna reencarnación iban a hacer justicia viniendo como mujer, retornando un poco a las creencias más eh, ancestrales del hombre que son la de la mujer diosa, la de la diosa madre o la diosa tierra? Yo pienso que pudo ser así. esa historia el secreto de Daniel Lama vamos a dejarlo ahí sí. vamos a seguir dejarte que nos sigas investigando que nos sigas desarrollando que sigas escribiendo para que te sigamos leyendo claro. ¿te parece? Eh, formas de contacto contigo si se quiere alguien quiere saber algo más de ese secreto que vaya historia que has contado pero es curioso que porque siempre los Lamas eso te hace pensar siempre se reencarnaban en hombres la mujer no qué curioso curioso y además que puede haber sorpresas en un futuro porque eh, cuando muera este decimo cuarto Dalai Lama oficial eh, que esperemos que, que tarde muchísimo por supuesto ¿no? pero cuando eso ocurra no se sabe qué es lo que puede pasar quizá el auténtico Dalai Lama si es que existe volverá a recuperar eh, su trono o sea todavía tenemos por delante eh, muchísimas incógnitas que, que bueno esperemos que poco a poco se vayan resolviendo y en cuanto a, a ahí vamos contacto, a estar para resolverla sí vamos. claro que sí cualquier tipo de, de persona que quiera contactar conmigo para más información Eh, o incluso para ofrecerme también datos que conozcan relativos al Tíbet, estaría la página www.limitesdelarealidad.com o incluso mi correo directo que es jmfrías.com, ahí los atenderé gustosamente. José Manuel, un placer estar con nosotros adelantándonos este extraño tema que no conocíamos, esa extraña profecía y de esa suplantación. Que seguiremos la pista, que seguiremos la pista y ya sabes que formas parte de nuestro equipo y familia. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo Miguel. También para ti, hasta luego. Adiós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 24, 12 y 44, 12 y 44 las siglas canarias. Seguimos aquí en directo y por el momento nos podemos contar más de ese plan que tenemos para dentro de dos semanas, pero no os perdáis el programa que va a ser interesante. Mucha gente nos preguntaba si Ángel ángel del Pozo, nuestro primer invitado, tenía algún libro, alguna posibilidad de conectar, buscar en Google, enseguida sala y su libro La cripta sellada, por si queréis conocer más datos y más historias misteriosas. Música Vamos adelante, llega el momento de dar paso a abrir las puertas a nuestro compañero Jaime Barrientos con su sección de asuntos absurdos. donde se abre el departamento de asuntos absurdos llega Jaime Barrientos buenas noches don Jaime Hola, noches, se te ve como una cara, está tomando el sol eh, sí, este estado... otoño estás tomando el sol bueno, es que aparte de, de que me gusta la, la jardinería pues bueno, he estado en, en Galicia tengo un jardín yo ahí una, una que tiene, hay que quitar hierba? que si quieres venir te, te, <risa> <Cuando quieras. risa> estoy como loco, llevo ya tres meses cortando hierba o sea que si quieres te Jaime Barrientos, departamento de asuntos absurdos se nos tocan animales Sí, ahora si quieres hablamos hoy de, de animales eh, mágicos y no, y no mágicos, ah. pues si quieres eh, hablamos de la serpiente, sí denostada en, en algunas religiones como la... Es curioso que como la gente le tiene tanto, no sé, pavor, eh, animadversión, es una sensación muy rara, ¿no? En, sobre todo en, en Andalucía. Andalucía no les miente la bicha Sí, sí, en muchos sitios de nuestro país no eh, Hablar de serpientes es una cosa Les da... Bueno, eh, de hecho eh, Tico Medina, eh, nuestro compañero periodista eh, Me consta Que entró en un cine A ver una película Y cuando salió una serpiente se, se marchó sí O sea que no creo que haya visto las películas de Indiana Jones Ya, es curioso, son las serpientes Cuéntame, perdón que te, eh... te... Yo también me voy por los cerros de vida contigo es contagioso todo. todo se pega menos la belleza de la inteligencia ¿no? pues bueno, hablando de la, de la serpiente eh, está muy mal considerada entre en la religión judía y en la, en la cristiana en cambio, para otras religiones como por ejemplo para griegos y, y romanos era sinónimo del, del conocimiento y qué curioso que el, el caduceo de Mercurio el bastón de, de Mercurio Tenía mm, dos serpientes enroscadas. Lo estaba viendo ahora. Y quizá, eh, bueno, pues eh, se remita a la doble hélice del, del código genético. Eh, de alguna manera, pues tiene que ver con el conocimiento. Y de hecho, eh, también eh, dos serpientes enroscadas eh, en, eh, subiendo en una copa es la, la imagen de, la, de las farmacias. De las farmacias. Ya, en qué otros eh, lugares se ve también la serpiente como símbolo sagrado o mágico bueno eh, eh, la kundalini es eh, la kundalini que volvemos otra vez a lo mismo al, al código genético eh, que va desde la rabadilla uh -huh. hasta el, el cerebro y, y bueno pues la kundalini de alguna manera también otra gente le llama archivo acásico que eh, Y de alguna manera es lo que lo que da el, el conocimiento. Que y... se despierta a través de prácticas sexuales, según dicen sí, algunos maestros. De, de prácticas tántricas. Sí. Y bueno, pues mira, puestos a despertar, mejor despertar con, con sexo. Que sí, sí es, una atras... buena, es una buena manera. De despertarse, ¿no? La conciencia y, y todo. Pero bueno, eh, eh, ya en, en serio... Eh, Miguel eh, hay eh, la Kundalini es eh, hindú, vamos, India, perdón eh, no, hindú en este no, caso bien. hindú, sí, siempre me lío eh, está considerada un animal sagrado en, en muchas sectas eh, en, en el continente eh, indio en el subcontinente indio y también es curioso eh, en eh, Marruecos Eh, una de las eh, el otro día lo, cita, lo citamos también a esta, a esta secta porque también comían arañas y, y comían escorpiones y tal pues hay una secta de, de una subsecta de los Nahuas eh, que son eh, quien haya ido a Marruecos sobre todo a Marrakech eh, eh, habrá visto cómo hay eh, eh, son esos eh, muy famosos porque tienen un gorrito y entran en trance Eh, dando vueltas a a la cabeza, eh, a la cabeza pues eh, esos, esos eh, no adoradores de las serpientes, porque claro, eh, está prohibido por el Islam, pero creo que ya conté también que eh, provenían de un santo que era el patrono de los pobres, y que cuando un, eh, un pobre le pidió pan, al no tenerlo, le dijo pues encógelo eh, eh, lo primero que encuentres eh, eh, lanzó la mano y encontró una serpiente y se supone que a esta a esta subsecta de los eh, de los nahua las serpientes no les no les afecten es por eso andan jugando en la, en la plaza Yenna... Es de eh, Yemantna. Yenna, hacen ahí cosas muy extrañas con serpientes, sí. Que es, eh, pues eso, es una... Y luego, claro, por no hablar otra vez, volviendo a la India, de, de esa imagen que todo el mundo tiene con la cobra y el, eh, y el, el mago eh, tocando la flauta y Obvio, eso. Se mientras para nuestra religión es un animal maldito porque representa al diablo en otros es un animal mágico y sagrado más animales, rápido eh, más animales, pues mira, tenemos si quieres hablamos del, del grifo que es un animal grifo sí el grifo, aparte de, de servir para eh, eh, de estar en las bañeras y en, y en, las, en las cocinas eh, que por cierto el nombre de, de grifo viene precisamente ...porque era un animal que eh, arrojaba agua... ...y además tenía un ojo de color rojo y otro azul... ...y ah, de ahí ríos. viene el, el agua caliente y el agua frío ...el agua fría, este simplemente eh, arrojaba agua eh, hirviendo... ...y eh, es otro de, de esos animales que está hecho, está hecho a trozos... Eh, ...se suponía que eh, era el, el pájaro más, más grande... Eh, ...de todas las especies de aves y eh, tenía la cabeza mm, de águila eh, de color dorado y luego tenía mm, el cuerpo de león y unas, uh, eh, y unas garras enormes y con sus, con sus gigantescas alas mm, cuando las, las batía eh, era capaz de, de derribar a un, a un hombre de su, de su cabalgadura, de su, de su caballo y está relacionado también el, el grifo con eh, de alguna manera la, la codicia y la, y la rapacidad porque en su, en su nido eh, iba guardando y atesorando todas las, las joyas y todo lo que iba robando y, y además como dicen que no hay mal que 100 años dure pero parece que el, el grifo vivía 1700 años y a los 300 años de edad eh, era cuando empezaba a poner, a poner huevos eh, que incubaba durante 25 años 25 años ¿Algo animal más que tengamos? Pues sí, de animales hay todo lo que quieras y unos pocos más Tenemos si quieres el, el ave fénix Que bueno, pues gracias a Harry Potter Pues eh, se ha puesto bastante de moda Es el, eh, es una ave sagrada y además es de origen árabe Eh, y está relacionado a origen con, árabe sí árabe no musulmán, que está irre rela eh, relacionadaada con el culto al, al sol es de alguna manera el símbolo de la vida eterna y de la eh, y de la resurrección, ya que cada, cada 500nto años eh, renace milagrosamente de sus propias eh, cenizas. bueno, eh, Fénix en árabe quiere decir único y, y bueno muere por voluntad propia y, y de la muerte regresa a la, a la vida como eso, como los los lectores eh, de Harry Potter, ¿saben? ¿Eres lector de Harry Potter? Sí, de vez ¿sí? en cuando he leído uno Y curioso. has visto las, las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Está sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. sí. Eh, se supone que, que vive en, en, en el desierto de, de Etiopía y eh, su alimento es se alimenta del aire y de gotas de incienso, de, del árbol del incienso, eh, que ¿qué es eso es se es segrega una una resina... resina y eh, eh, su nido está hecho de plantas aromáticas de mirra, de incienso, de cardamomo y, y cuando, cuando se, siempre se posa en su nido de cara al, al sol y cuando eh, se pone a agitar su, sus alas resplandecientes cuando, cuando ve que va, que va a morir y eh, las chispas de, de esta, junto con el sol pues incendian el, eh, eh, su cuerpo eh, vamos, sus, sus plumas y eh, es consumido por las llamas y de esa, de esa ceniza surge un pequeño gusanito blanco que al segundo día ya ha adquirido forma, forma de pájaro ...y al tercer día eh, resucitó... ...se, eh, eh, se convierte en, en el, de nuevo en ave es ...una promesa de la resurrección... ...quizá un símbolo de la vida que siempre renace, ¿verdad? Sí, que es por eso el, eh, la iglesia cristiana... ...tomó entre otros animales eh, al fénix... ...como representación de, de Cristo... ...que no es el único... ...aparte también ya sabemos que el cordero también el gallo que ya hablaremos eh, otro día si quieres del, del gallo si es que no no paro si es que no vacilando un trabajo con otro que yo no sé cuándo vamos a terminar Jaime Barrientos es un placer déjame que diga eh, eres también un gran admirador de la cultura eh, islámica el mundo árabe acabas de decir diferenciar árabe eh, musulmán Eh, alguna gente se ha sentido ofendida porque a veces hablábamos de Al Qaeda y los árabes, nuestro respeto para el mundo musulmán creo que hemos dejado constancia en este programa de ello, ¿verdad? somos sí, sí, claro. grandes admiradores de ese mundo musulmán y no necesariamente, es decir, nunca hemos dicho ni vamos a decir que el mundo musulmán tiene que ver con los terroristas no por supuesto pero... en todas las partes del mundo hay locos, tanto aquí como allí y bueno claro al final yo creo que lo que valen son las personas porque yo me he encontrado malas personas en todas las religiones y en todos los partidos políticos pero también me he encontrado excelentes personas en todas las religiones y en todos los partidos políticos o sea sí. que al final lo que vale es el, el ser humano tú eres que está por encima de todos hoy una de esas buenas personas muchas <risas> gracias. gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene hasta la semana que viene hoy terminamos teníamos un concurso en marcha y estos han sido los ganadores eh, pidiendo disculpas pero no, no podemos a veces atender todas las llamadas y a los demás seguir insistiendo que habrá más premios y los premios han sido esta noche para Julio Monserrat de Gran Canaria eh, por, nos mandó un email domingo de Fuente de la Fuente de León Rosa Liseras de Madrid Fernando Badalejo de Jaén y Elena Salzón de Ávila nos pondremos en contacto para averiguar vuestra dirección y recibiréis nuestro regalo de esta noche y enhorabuena y seguir insistiendo habrá más premios a lo largo de las semanas y por hoy nos vamos un placer haber compartido esta madrugada la semana que viene más en seis días, nos no lo perdáis hay emisiones llenas de cosas especiales de exclusivas y será como siempre aquí en Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco el domingo abrigados este otoño de un empieza a tener en el frío y nos vemos aquí en seis días la programación continúa ahora en radio nacional y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música cuidaros ha sido un placer